a todos los amables oyentes en esta vallada de su inquiraichi ayella ch'alega ch'uwalhaja wejereja kasekichi kay mosqallakta pikak yata tarawalla ta gurapuy yariwani puerto rico nachumanta pacha calle 13 iral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 bolse lo comió todo que los padres palotinos que anceleli dejaron su sangre en el lodo todo esto escondido en la memoria refugio de la vina y de la historia la memoria esta hasta a los pueblos que la aplastan y que no la dejansen libre como el viento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 Tu deliciosa por las villas en la mirada todo está cargado en la memoria la arma de la vida y de la historia dame memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y la gente no la dejan morir libre como el viento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 que eran más de un millón de 500.000 personas que se movilizaron en todo el país, en todas las plazas del país. Eh, vos dirías que estaba estaban las familias, estaba estaban los jóvenes, estaban los eh, los trabajadores, eh, los militantes, quizás o sea, muchos que no son militantes, pero que también estaban en la plaza, porque porque efectivamente si hay algo que el pueblo y este país hace mucho tiempo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 Y lo venimos viendo incluso en muchas luchas sectoriales que se vienen dando eh que efectivamente el gobierno de Milei eh el gobierno criminal de Milei piensa que que atacando, que amenazando, que tratando de amedrentar eh hacer que el pueblo se desmovilice, lo que lo que va consiguiendo cada vez eh, que sus ataques van dirigidos al pueblo es efectivamente eh, que cada vez haya mayor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 berendnderros eh, ante la crisis alimentaria que hay eh, han salido a la calle a repudiar este accionario digamos no entonces lo que me parece es que el gobierno pretende minimizar pero que cada vez va creciendo mucho más es que a mayor ataque mayor movilización mayor eh, organización popular digamos, ¿no? mayor ataque mayor movilización popular esto está comentando Joan Duarte compañera de la, de la conducción de la usted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 reivindicando a todas las compañeras y compañeros eh los que, que sufrieron la persecución, el exilio, la cárcel, la desaparición, la muerte, realmente este, a uno que es parte de ese proceso, porque nosotros desde la Unión Hebrea de la República Argentina militamos este para que para que se concluyera esta unidad y realmente verla reflejado en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 es la representación política construida un 17 de octubre de 1945. Así que este el, el peronismo es eh, la respuesta que que construyó nuestro pueblo a través del movimiento obrero organizado, pero que también fue producto, porque uno dice, nació el 17 de octubre de 1945,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 Quise ver otra vez porque solo pase como un amigo Todo este tiempo estuve lejos de ti Comencé a preguntarme por qué Ahora yo yo deseo que caiga la lluvia, la lluvia en mí Yo deseo que caiga la lluvia, la lluvia en mí Yo deseo que caiga la lluvia en mí. Sabes que el tiempo no existe para mí. Yo aprendí que hay que esperar a tu pie. No te cuenta que no he sido feliz. Solo quiero un poquitito de amor. Ahora yo. Yo deseo que caiga la lluvia. La lluvia en mí. Yo que caiga la lluvia, la lluvia en mí, yo deseo que caiga la lluvia en mí. Mucho amor para Clarisa y Chiara, para Rosy y Lico. Oh. Sabés que nunca quiste verte otra vez, porque solo pasé como un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 Preguntar de cómo está tu vida Lejos de ti Por mi parte caminando a solas Y curando heridas El Día tras díaz No hay olvidarte pero aparecías Por cualquier esquina ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas Esperando que vuelva tu amor A mi vida vacía Cómo estás, cómo te va? Si has encontrado un nuevo amor, un mes